Que habitualmente no se escucha, no se escribe Con la foto del día, Marcelo sé, Sí, así parece Estamos acá en la conferencia de Rotman Y bueno, le, le preguntaron sobre qué existía el show Y bajo los anteojos negros Que notaba una persona ruda Cayó una lágrima y bueno Se puso a llorar, se emocionó, no pudo seguir hablando Lo tuvieron que, que cortar Y arrancaron con las preguntas Que estaban pautadas para más tarde Fue eh, justamente cuando le preguntaron acerca de la acción social que va a realizar esta, esta gira. Exacto, sí, le preguntaron en qué consistía y se puso a hablar de su infancia, de que él era, era un hijo crecido de los guetos y bueno, se emocionó, se puso a llorar y la verdad que creo que es la foto del día. Y la tenés ahí inmortalizada, sí, acá la es. estamos mirando. Espectacular cómo salen las, debajo de las gafas negras, con ese aro ahí en la nariz, impresionante, y está donde la vamos a poder ver hoy. ...y hoy la vamos a subir a Ligate... foto.com ...ahí va a estar disponible para todos los medios... ...no un rato nomás... ...ya ahora terminado la conferencia y estamos... Bueno, gracias Marce... ...estamos entrando... ...estamos entrando... ...la foto del día será entonces... ...vamos a tratar de hablar lo más bajito posible... ...y poner... ...al lado del parlante... ...a ver que podemos... ahí cerquita, ...estamos en la 570 de Radio Argentina... ...la traducción... ...al juego... ...y le ha dado proyección internacional... porque puede realmente eh, brindar los recursos para eh, tener más jugadores, jugadores extranjeros, y para generar oportunidades a nivel global para los jugadores, jugar en la Ciudad de México, en Londres, en Alemania, de hecho lo vamos a llevar ahora a Inglaterra, así que cambió muchísimo y para bien. Eh, es difícil poder decir cuál va a ser el siguiente cambio positivo, pero la NBA realmente hace un gran esfuerzo por eh, adelantarse al futuro y poder... Eh, brindar lo mejor de sí, ser un líder considerado un líder en lo que tiene que ver con eh, el básquetbol está si bien eh, en el cuarto lugar sigue en el cuarto lugar después del eh, fútbol, del soccer del fútbol americano del, eh, del fútbol como lo llamamos nosotros después viene el béisbol y después viene el básquetbol gracias a los esfuerzos de la NBA eh, dos preguntas cortas eh, la primera a Denis Y, Pregunta de, al colega Sigüenza de Fox O Kul cool, cual, eh, Cualquiera de los dos La primera para tenis es eh, que, eh, Si puede contarnos un poco Qué vamos a ver el, el sábado Si vamos a ver un Dennis Rodman Anotador, él no tiene muchos puntos en su carrera eh, O vamos a ver Ese, ese gran eh, Atrapador de rebotes Ese jugador duro, él siempre se caracterizó por eso Y en una exhibición, ser duro es medio difícil Entonces si podemos, si vamos a ver Ese tipo de jugador Then, if the first question is for you, and I would like to know what is it that we're going to see tomorrow during the exhibition. Are you going to be like a scoring player since you don't have so many points in your career, or are you going to be that tough rebounder that you've ever been? Because it's kind of hard to be that tough in an exhibition game. So, what is that you're going to do? I don't do too much. I'm just gonna walk around. <laughs> <laughs> <laughs> just walk around do nothing you know so <laughs> really I am so, um, <clears throat> it's going to have a good time man. pretty much gonna have a good time and like I said the main focus of this whole game is the fact that we want to bring the, the, the basketball field to Argentina so sort the of world can see the fact that there are great players here and great fans here that understand the game of basketball um Like I said, we're a little older now. We're not as agile like we used to be, but still, still, we're, we're still competitive. We like to play, play the game. Um, it's, um, you know, I don't score at all. I pretty much, I pretty much came into coach, pretty much. But uh, you never know what's going to happen. Uh, but uh, like I said, you know, it's, it's, it's like I said, it's, it's so awesome to be here to see, to see the people respond to it. And, hope the fact that we get to the game to stay tomorrow i just want to see one thing just one thing i just want to see on people's faces and that's it that's all i want to see that means that we came here a great job bueno no voy a hacer nada simplemente dar una vueltita por la cancha y punto la verdad es que la idea principal es pasarla bien es transmitir lo que es el sentimiento del baloncesto y mostrar que acá va a haber grandes va a haber grandes jugadores, hay grandes fans, hinchas. Es cierto que ya somos todos un poco más grandes, no somos tan ágiles, pero sí seguimos siendo competitivos. Con respecto a mí, yo no no pienso hacer un punto. Voy a ser más que nada coach, pero veremos, nunca se sabe qué puede pasar. Lo que me parece fantástico es que estoy acá, la estoy pasando muy bien, veo cómo responde la gente y eso me encanta. Y lo que realmente quiero para mañana es una cosa, es poner sonrisas en las caras de la gente. Si yo veo que la gente está sonriendo y lo está pasando bien, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Y eh, la segunda parte de un par de su pregunta es for you, eh, Mr Dupuy, Mr Bull. Uh, eh, ¿Por qué lo ves, la ves, la ves, la ves, ¿Por qué eh, streetball y por qué eh, dunker y no NBA? ¿Qué, qué les faltó o qué, qué qué necesitaron para eso? Y lo último su un mensaje: take care about David, about Dennis during the match. I think he's it's, it's a tough guy. You know that Dennis is a tough guy. You both. He's a tough guy. Take care of him. Okay. <laughs> uh, his question is, um, why streetball, why uh, dunkers, and why not have a, a higher presence of the NBA in general? And the other thing he wants to say is to watch out. Dennis is around and he's a tough guy. I'm just going to say this. I think the NBA is scared. <laughs> Let me uh, say for the uh, players that are present right now, they're en route to uh, Buenos Aires. Uh, Gary Payton uh, is en route. Uh, we have a couple other street ballers, the shortest, Uh, dunker in the world, uh, his name is Porter Mayberry, is en route, uh, Ben Baker, uh, Tony Campbell. There are a few other guys that are still uh, en route to land into uh, Buenos Aires uh, this afternoon and this evening. Uh, Latrell Spreewell will be coming as well. Uh, so we have about uh, 18 guys. It'll be about a nine-on-nine, -nine and uh, it will be an exciting game. So... The guys that are here now, don't want you for one second, and Vin Baker and Gary Payton just arrived, and Tony Campbell, give them a round of applause. Están llegando los jugadores de la NBA en este momento. Vin Baker y Tony Campbell están entrando porque probablemente se retrasaron con el tema del tránsito esta mañana aquí en Buenos Aires y por eso el aplauso para ellos. Que Estaba hablando uno de los protagonistas del streetball, uno de los protagonistas del equipo que va a jugar, precisamente, eh, bueno, en, en contra de, de Dennis Rodman y de, y de sus amigos. Eh, en este momento eh, salimos de la sala de conferencia, vimos a un Rotman comprometido, o escuchamos por lo menos un Rotman comprometido con lo, con lo social, eh, la conferencia de prensa obviamente sigue, muchísima prensa adentro, la llegada de estos jugadores que van a estar mañana también en, en el evento, nosotros metemos una cortita, una pausita cortita y en un segundito Estamos dialogando con Diego Cerciari esta noche, partidazo, eh, eh por la pantalla de DirecTV. Van a jugar Libertades, Unchales, Sionistas de Paraná. En este momento el equipo de sionista... está entrenando en el hogar de los Tigres, por eso no pudimos tener la comunicación con alguno de los jugadores. Ya lo hizo Libertades Sunchales, partido decisivo por la cuarta colocación de, de la Liga Nacional. Es casi, casi un mano a mano, ¿eh? pero de eh, ganar los dos partidos Atenas también se mete en la conversa, así que metemos una cortita, cortita, Germán, y estamos hablando contigo, Sorciario, el base de Libertades de Sunchales. Por directo y esta noche Libertad recibe a Sionista de Paraná.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 ...ventas arroba .com .ar. Para sus productos Tramontina, Termosaladín y Nadir... ...cristales para bazar. SEOCA, mercantiles de zona oeste... ...siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. ¿Te gustaría ser un base eficaz? ¿Quieres mejorar tu dominio, tu base y tu liderazgo? Súmate al campus de bases de Oscar Huevo Sánchez... Para jugadores y jugadoras desde 14 años y para profesionales. Del 1 al 4 de mayo en San Fernando, Buenos Aires. Campus de bases de Oscar Huevo Sánchez. Informes e inscripción www.huevosanchez.com.ar o escribía huevosanchezcampus.gmail.com. Glazer te acompaña en el deporte que practiques. Ya sea, ya sea fútbol, fútbol básquet, rugby, rugby, hockey, hockey vole o handball. handball. Podés disfrutar también nuestra nueva colección verano 2014 para hombre, mujer y niños en www.glazerindumentaria.com.ar www.facebook.com barra glazerindumentaria, www /glazerindumentaria en Twitter, Sports. y tus mejores momentos en el deporte con Glazer. Volví a la escuela. Es un programa del municipio para que vuelvas a la escuela sin importar la edad que tengas. En 2013, 322 alumnos volvieron a la escuela. Este año ya son más de 1.500 los inscriptos. Animate vos también. Inscribite en la Dirección General de Educación de la Municipalidad. Informate al 4830-0818. Volvé a la escuela. Te acompañamos. Municipalidad de San Martín. En Paraná lo esperamos en Hotel and Spa Maran Suite and Towers, con la calidad y calidez que nos distingue. En pleno parque Urquiza y a pocas cuadras del centro. Hotel and Spa Maran, Maran Suite and and Towers. Un desafío a los sentidos con el servicio que nuestros huéspedes merecen. Por placer o negocios, Hotel and Spa Maran Sweet and Towers teléfono 0343 4235 444 y visita la web maran.com.ar Paraná Entre Ríos Fin del espacio publicitario Argentina 570 Liga TNA Torneo Federal Euroliga NBA Copa Australiana Torneo Filipino Todo el básquet Está en uno contra uno. Hoy bueno, estamos eh, por AM 570 por Radio Argentina, nuestra quinta temporada Josecito en, en el aire de Argentina y a través de uno contra uno web.com nos puedes escuchar en cualquier lugar del país y del mundo, transitando la Fabi, la quinta temporada, ya tuvimos la palabra de Marco Delia, hablamos de lo que fue la victoria de Boca. Eh, buena Victoria ante Lanús escuchamos parte de lo que fue la conferencia de Denis Rodman, este, escuchamos al Vasco Sergio Goicochea, para hacer un programa con, con Goicochea. Este... Alejandro Hernández, uno de los organizadores. Claro, uno de los organizadores, y, y es momento de volver a la liga, esta liga que eh, se va poniendo eh, al día y que... en la cual ya queda cada vez menos para para que termine la segunda fase eh, queremos saludarlo agradecerle eh, este momento el compartir este programa de día viernes contigo Sorciari jugador llega atrás Fabricio Bertu y hace una toma de catch A José Montesano, ¿qué haces Fabri? ¿Cómo andas? ¿Todo ¿Y qué estás haciendo acá? Y estoy con el programa, yo también soy colega de ustedes. Ah. Si le hago un mata lo iba a dormir, pero no quise dormirlo, no quise dormir, como me metí en jujitsu y ¿Estamos todo. Estamos al aire, escucha, estamos al aire y a hacerle una pregunta al y, y lo dejaste con la, con la lengua de atravesada. <risa> Bueno, perdón el social no a él. Sí. Bien, bien, ¿vos? No, tranquilo. Bien, bien. ¿Cuál es la máquina del tiempo que ustedes usan para estar tan jóvenes siempre? Yo justo te iba a preguntar a ver cuál, cuánto puntaje físicamente y cómo estás. Yo estoy un 8, 8 y medio. ¿Cómo? Cuando jugaba estaba el 5, José nos decía los 3 y medio, ahora está un 8. No, pero... ¿Cómo <risa> <pero, risa> que no se está dedicando al juego, justamente? Sí, habla hablar, de algún rato estamos, de rato estamos. ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda, ¿cómo andas ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perdón que te hicimos operar, Liguito, pero Roberto vino de atrás, le metió un, un tacle a Montellano, casi lo tira arriba, el, arriba del, del lugar donde estamos tomando un café acá en el, en el hotel de la conferencia de prensa. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, la verdad que bien, con muchas ganas de, de que llegue el partido de hoy, que para nosotros es importantísimo cara a quedar cuarto, nada más y nada menos, ¿no? Claro, ni más ni menos que el cuarto lugar casi mano a mano, como como dice Tango, eh, frente a un rival difícil, porque el tiene buenos jugadores, que juegan un, un buen básquetbol, que no por nada también tiene la chance de pelear por ese cuarto lugar. Y para cualquier equipo entrar en cuartos de final en forma eh, directa eh, es importante, ¿no? Se avanza y se da un paso muy bueno, eh, y además hay un periodo de, de recuperación de soldados que también viene bien a esta altura de, de, del campeonato. Sí, la verdad que cuando empezamos en agosto a entrenar nosotros teníamos unos objetivos que nos fuimos proponiendo como primero el Super 8 y después como se fueron dando las cosas tratar de estar cuarto que hace dos meses prácticamente que estamos sufriendo para descender ese puesto eh, la verdad que sería un premio al, al trabajo que ha hecho este, este equipo para, para llegar a, a esta situación de definirlo en casa contra un rival muy importante que juega muy bien, que se conocen hace mucho Eh, que no son espectaculares en nada pero que hacen todo muy bien que defienden muy duro y que juegan siempre mismo básquet en cualquier cancha claro Entonces, tenemos que estar, es verdad eso tenemos que estar preparados porque también nosotros bueno con la salida como ya todos saben de de Grey, y no se incorporó más nadie al equipo y no tenemos nada nada para regalar estamos bastante justitos no claro porque iba a venir Julito Mázaro o, o el Tuki Bulfoni y finalmente no ...por una u otra razón este, no pudieron estar y, y quedó con una ficha menos libertad... ...un libertad que de local, digo eh, es bastante fuerte. Sí, la verdad que perdimos tres partidos solamente, contra Peñarol, Regatas y, y Obras... ...un partido que prácticamente lo teníamos ganado, lo perdíamos al final... ...y sí, siempre, si, si vos me decías, como hablábamos esta semana... ...si teníamos que firmar esta oportunidad al inicio de la liga, todo el mundo lo hubiera firmado... no ...tenemos la posibilidad de, de ganar estos dos partidos en casa... y esperar que, que Atenas tropiecen nada más y nada menos en la casa del puntero, ¿no? O sea que las, las posibilidades son son ciertas, son grandes y, y, como te digo, creo que estamos nosotros, como grupo, sabemos que estamos ante el fin de semana más importante eh, de lo que vamos de año, ¿no? Así que, como te digo, con muchas ganas y siempre con la ayuda de la gente, todo el mundo sabe que es mucho más más ¿no? El que habla en AM570 en Radio Argentina es Diego Giorgiari, el base de Libertad de Sunchales. Eh, sería el primer gran objetivo cumplido, ¿no? El tema de entrar entre los cuatro primeros, un objetivo que por lo menos nos contaba Fernando Duro a principio de temporada, que era lo que primero querían lograr. Sí, sí, obviamente, por, por lo que significa. Nosotros tenemos un equipo bastante veterano en algunos puestos, con los puestos más importantes y con... con un banco bastante joven entonces los veteranos siempre que, que tenés este un descanso que puedas descansar la primera rueda lo, lo agradece el cuerpo no porque sabemos que la liga es muy dura eh, pero bueno a pesar del cambio de calendario que hubo que hubo este año que fue bastante esto, elijo con el tema de eh, lo que todos ya saben no jugar 10 partidos en enero con 50 grados y ahora jugar prácticamente cuatro partidos en un mes sí sí eso lo contaba el otro día Santander y decía lo mismo no el o sea. técnico de obras El que tenían cuatro partidos ahora en 25 días y por ahí tuvieron apretados enero, febrero y, y algún momento de marzo, ¿no? Claro, claro. Así que tenemos que, que dosificar los esfuerzos, pero sabemos que ahora tenemos que dar el 200%, como hablábamos, porque ahora después de este partido de esta noche recién jugamos el sábado que viene, así que el cuerpo puede descansar, puede recuperar los, a los que están tocados. Sí, bueno. La verdad que estamos hasta, hasta una, ante una gran oportunidad que, que seguramente la vamos a aprovechar. Bueno, lo inmediato es eso, ¿no? Este, para, para ir cerrando y, y dejarte descansar en este mediodía, lo inmediato es el partido de esta noche, televisado por DirecTV, buen juego, grandes posibilidades para los dos de quedarse con la cuarta colocación, el pase directo a cuartos de final. Eh, y después, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo ves a Peñarol? ¿Cómo ves a Regatas? ¿Cómo ves a Boca? Sí, la verdad que, que a mí me gusta me gusta mucho Regata, el básquet que propone y... y el equipo tan largo que tiene sobre todo también abajo largo la experiencia que la experiencia que tienen los jugadores y Peñarol siempre es el cuco de la liga no es un equipo que se conoce como ningún otro que la llegada de Boca de Weigan le dieron un equilibrio un equilibrio defensivo y en ataque también o sea es un equipo siempre de, de temer no y Boca Eh, está ahí, es un equipo muy completo, muy largo también, que tiene dos, dos cinco dominantes, Flower que y Ale Diez, que son dos 4 también que saben jugar al básquet, Ayunio sí. se queda en un gran momento, Fagiano que viene de atrás, o sea si vos te pones a mirar los tres equipos que están arriba son los, los tres equipos más largos, los que tienen claro, los claro, de verdad, verdad, Anoche vimos a Boca, jugó un buen básquetbol y después el banco vinieron Luquita Fagiano, este Ale 10 eh, y todavía le quedaban este, jugadores como Robert Battle que no había jugado claro, no eh, y me estoy olvidando de alguno, así que tiene nueve jugadores que pueden Prato, jugar tranquilamente. Ah, Patricio Pato, Prato. Ah, también. está el Pato Prato, claro, exactamente, me olvidaba de él, oh. son nueve jugadores de primer nivel, ¿no? Lo que, lo que me di cuenta de, a la vuelta mía a la liga argentina que los equipos Que es muy importante en esta liga, lo más importante no son los cinco iniciales, sino los cinco reservas, porque en una sí. liga tan dura, donde se juega viernes y después juega el domingo y a veces miércoles, el banco termina siendo determinante. Fundamental, eh, entonces, fundamental. Los equipos cortos que tienen jugadores buenos juegan muy bien los jugadores que tienen en el inicio, pero después de la rotación te termina, te termina matando. Así que por eso te digo que nosotros estamos muy justos y tenemos ganas de quedarnos con ese cuarto puesto, y después empezar la la otra rueda en casa que siempre que juegas en casa la adrenalina cambia no eh, seguro eh, entonces esa es esta es nuestra oportunidad y vamos a dar todo lo que tenemos para para aprovecharlo ¿no? Diego te gracias por el contacto este tenemos esta noche a través de la pantalla de directv con el relato de Carlos Altamirano Pablito Viola García eh, Rodrigo García este buen partido para esta noche y, y bueno a seguir peleándola ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y seguramente va a ser un buen partido, que eso al final es lo que, lo que le hace... Dale, bien. dale, dale. dale. Bueno, digo Sorciari, pasaba en, en AM570, en Radio Argentina, y yo lo, ahora cuando venga le voy a... Eh, eh, sí, escuchá, lo único, lo, único que, lo único que tenés que pedir es perdón. ¿Por qué? Primero porque eh, lo acogotaste a un buen abrazo con Pablo Lavesari, Este, lo acogotaste a José Montesani después me sacaste el gel a mí. Es una falta de respeto de un muchacho grande. Me siento como que llegué a una isla, viste que estaba desaparecido <risa> más o menos. Son abrazos. La Laguna <risa> Azul. Molió, qué, ¿Qué ¡Estás con Mira, vida! ¡No estás con vida. Mira, estás con un poquito de barro pero estás bien. Es... ¿Metálica está hoy? Eh, mañana. Mañana. Mañana, no. Mañana, mañana. mañana. El domingo, ah, domingo, domingo. domingo. Mañana salimos con el programa de radio que siempre lo hacemos de Córdoba. Lo sacamos de acá de, de la nave nodriza, así que bien. Una... Vamos a ensuciarle todo el estudio Mario. Hicieron un recital espectacular en Asunción. Eh, sí, sí, escuché que vienen viene, viene roqueándola, así que va a estar muy bien. ¿Y esta nueva tapa José? Este... La banda, ¿lo... ¿luchaste en eh, mi banda o no? Un poquito, pero medio bronca que no, que no quisiste, no me diste bola para un evento que te quería invitar y entonces escuché un poquito. Pero escúchame, el evento, dan, dame un año, tengo que, tengo cinco fechas en el lombo. hace eh, cuenta que jugué el primer partido con Atenas Ferro el 24 de, de septiembre del 93 Tenés memoria, Fabi, qué bárbaro eh, eh, Estuviste tocando en Cosquín estuve, estuve en Cosquín ahí Sí, y bien la gente, no bueno, no le salió sangre de los oídos, ¿no? así que no, no, estuve, lo disfrutamos bastante ¿Qué tipo de música, para que la gente sepa, que, que, con qué tipo de música se va a encontrar? Y es eh, algo, bueno, es folk, con un con tirado mucho para el grunge así que tenemos una fusión de, de, bueno, depende de los estilos que tenemos cada uno. Yo soy el más granchero de todos y, y bueno, algunos de los pibes toca más jazz, así que tenemos una fusión bastante bastante curiosa. ¿Te cuesta? Pararte en un escenario, digo, estaba acostumbrado a eso, porque te paraba delante de, de, de más gente de la que podía ir a un recital, pero por ahí con otro tipo de rol, ¿no? Eh, eh, hay cosas similares, pero muy diferentes también. Eh, Tiene que liderarse, eh, hablar, este, explicar, presentar. ¿Te ha costado eso o lo toma con absoluta naturalidad? Trato de que sea lo más natural posible, como he, como he sido, no sé, en la cancha, a lo mejor no tenía que hablar tanto, sino que hacía jugando, ¿no? Y muchas veces. cuando no tenés eh, o la experiencia, vos decís, bueno, hay cuatro que vos tratás como de encubrirte o ponerte esos cuatro, decís, bueno, si la erra Marcelo, la erra Marcelo, ¿viste? Si la erra Pichi, si la erra pitch, y después cuando comenzás a subir estatus, eh, eh, ahí comenzás a manejar un poco la presión. Eh, yo mismo Creo que he tenido suerte de tener compañeros muy buenos que, que también absorbían esa presión, ¿no? instrumento que toca Fabricio en la banda... Viola. la guitarra, guitarra ah, rítmica ahí está, guitarra no, no rítmica no te vio, viste que no te vio dijo te, te vio no, un no. poquito, no, pero para que la gente sepa yo... pero, no toque, no toque, en el programa eh, canta, cuando hacemos, canta. sí, cante, cante mandé un poquito de actina es durísimo pasar lo que uno siente en las letras, como las letras las, las hago yo después de transmitirlo en la canción eso, eh, me han dicho que tengo que ir a expresión corporal y, esas, y digo, mmm <risa> no viene igual para expresión corporal, eh Sí, vos decís... Como te gusta. Ustedes lo han hecho también, ¿no? No, no, pero la verdad... estética eh, No, pero yo una pendiente que tengo Y dicen que te ayuda mucho lo que tiene que ver con el teatro y todo eso Para, para mí es una asignatura pendiente esta. Este, y, y me parece interesante para el laburo Más allá de, de, de, de lo que pueda salir Independientemente de lo que pueda salir, ¿no? Este... Ojo, que podemos tirar algún guión y comenzar a actuar ¿Quién, ¿Quién te dice? ¿Algo del Vasco? Alguna... ¿Cómo te ves con Luisa Culú por ejemplo... No, no estamos hablando de una historia del básquet de algo, ¿viste? como hacen es en Estados Unidos tantas pistolas tantas, tantas pistolas tantas historias por ahí a sacar un par de argentinas emular a algún jugador mítico digamos que estamos hablando con Fabrizio Berta ¿no? al hombre de, Lava, de la varilla no un director de cine no estamos hablando con Francis Farcoppola y gente hace una semana tres ¿cuánto? 3-7. 3-9, 3-9. 3-7, va a ser mi caso a mí. 3 -3 bueno, 3-7, 3-7 para toda la gente. Eh, hay un email gratuito que pueden mandar todos. <risa> Fabri, muy muy cortito, ¿Sos, sos un, para nosotros ha significado un montón, para el básquet argentino, este, con un título de NBA, ¿qué, qué te pasa cuando, cuando pasan estas cosas? ¿no? Estar en un evento así, que está Rollman, este... imagino que como muchas cosas que te han pasado en tu carrera intensada esto también era impensado hace mucho tiempo atrás en, en ese debut en el 93 en, en Atena no, no pensaba esto que podía llegar a ocurrir no no totalmente y, y sin duda que poder hacer una entrevista poder dialogar con, con Rodman o con cualquiera de los jugadores que están es eh, volver y como tratar de sacarte las dudas dudas que, que tenés, a ver cómo fue compartir un, un vestuario con Jordan Pippen Él, como se manejaba tenerlo a Phil Jackson, yo tuve la suerte de tenerlo a Popovich, él también lo tuvo. ¿entendí? Entonces, Ver, creo que es un, una de las personas que ha, que ha marcado la generación de, re, de reboteros y de trabajo sucio por, por excelencia, no ya sea que jugó en, lo, en Detroit, en... En, en Chicago en San Antonio y de los lugares que estuvo siempre, casi siempre campeón ¿no? Fabri no tenemos que ir pues sí, eh. no tenemos que ir, pero siempre está con nosotros siempre está en nuestro corazón y en el, y en el programa no, de verdad no, de te ir, te Pucho, me tengo, me tengo que cumplir en algún momento un sábado que está sábado de la mañana sábado de la mañana ¿qué hora? 11 ¿No? sí. es temprano 11 es. oh. está bien bueno nos vamos que está Tarafa bien, Tarafa allá Fabri eh, nada lo mejor para vos sí, todo, gracias un saludo para todos gracias a usted gracias María gracias Germán le pedimos disculpas a la gente de Estano Tarafa Que nos pasamos un poquitito, pero bueno, Fabricio Alberto, campeón en fin de la NBA ha meditado un poquito la nota. Nos vamos, chicos. Hemos cerrado una buena semana. El día lunes nos reencontramos a partir de las 12. Cano, te pido mil disculpas eh, por, por robarte unos minutitos. Hasta el lunes. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Chao, chao. Radio, radio es comunicación.